hemos ido a las, a las elecciones, hemos ido a las urnas ¿ah? y debemos respetar esos resultados los resultados del, del asociado están demostrando eso entonces no me parece coherente que si no ganamos a través del voto fue lo que dijeron anteriormente antes de las elecciones unas horas antes de las elecciones dijeron si nosotros no ganamos las elecciones vamos a ir a tomar Cosmol entonces están demostrándolo así ahora no han ganado en el voto ahora quieren a la fuerza y no es así compañeros lo llamamos a la reflexión lo llamamos más bien que se pleguen a tratar de a, a, a hacer un equipo para eh, generar políticas institucionales, la cooperativa que traten de solucionar como el tema de la deuda, el tema de inversiones y una serie de, de, de actividades que vamos a emprender en los próximos días. no Entonces lamento que se esté tratando de perjudicar a toda una población que utiliza estas carreteras que no tienen nada que ver en el, en el tema. Y si ellos tienen pues la, la, la, la documentación de algo ilegal, vayan a las instancias que correspondan. Está la Junta Electoral, está el Tribunal Departamental Electoral. Entonces no es esa vía queriendo hacer escuchar cuando hay un grupo de personas y de jóvenes que no son socios. Ojo, no juguemos con juegos. Ojo, no juguemos con juegos. Así como ellos quieren también generar problemas, Cuidado que después el pueblo se le levante en contra de ellos, ¿no? Entonces, yo no me gusta la confrontación, no me gusta entrar a este tipo de situaciones.